Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta dedicado hoy al Misteri. Hoy es martes 18 de mayo de 2021, Día Internacional de los Museos. Todos los de Elche registran actividades conmemorativas, pero el aniversario más destacado es el del Misteri, la Festa de Elche, con motivo de su declaración como Patrimonio Oral de la Humanidad. ...la fiesta junto a 19 candidaturas más... ...de África, Sudamérica y Asia... ...fueron las primeras en obtener este reconocimiento... ...el 18 de mayo de 2001... Teleelche estuvo allí, en París... ...en la sede de la Unesco... ...donde se dio a conocer el fallo del jurado... ...y por ello hemos recuperado durante estos días... ...de nuestro archivo, el trabajo que realizamos... ...para cubrir este acontecimiento histórico para Elche... ...ya que se convirtió junto a Barcelona... ...y Santiago de Compostela en la ciudad española... ...con dos Patrimonios de la Humanidad... ...luego llegó el tercero, años más tarde... ...para el proyecto pedagógico del Museo de Pusol... ...y también llegaron más reconocimientos de este tipo... ...de la UNESCO para Patrimonios Valencianos... ...como el Tribunal de las Aguas... ...o el más reciente para las Fallas de Valencia... ...ahora anda preparándose la candidatura... ...para la Paella Valenciana... ...después de que en 2017 se declarase... ...la Pizza Italiana Bien Universal... ...han transcurrido 20 años de la declaración del Misteri... ...como primer bien oral e inmaterial de la humanidad... ...por parte de la UNESCO... ...y el entonces presidente del jurado... ...el escritor español Juan Goytisolo... ...aseguró que nuestra festa reunía todos los requisitos... ...para su proclamación... ...fue el prototipo de manifestación cultural... ...que merece la pena dijo proteger... ...llevamos desde 2020 sin representaciones... ...por culpa de esta pandemia pero ese viernes de 2001 no se olvida... por cómo la ciudad, nosotros, festejamos... la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misterio. Hubo repique de campanas en Santa María... más letal, lanzamiento de cohetes... castillo de fuegos artificiales... procesión con la imagen de la Madre de Deu, acto institucional, espectáculos... también callejeros con los comediantes... actividades infantiles... y Luis Jack puso el broche de oro... ...para ese fin de semana con el concierto... ...con los niños de la Escolanía... ...interpretando su Candle en Yor... ...y por qué nos volcamos más con el Misteri... ...que con la declaración del Palmeral... ...pues primero porque fue más difícil obtenerla... ...fracasamos en el primer intento... ...y luego porque el Misteri es puro sentimiento... ...para este pueblo... ...así lo reflejó la directora de este medio... ...Conchi Álvarez en el primer aniversario... ...en su reportaje sobre el primer aniversario de la declaración de la festa como bien oral de la humanidad. Y aquí lo reproducimos. Hoy. Obra de arte, paradigma de la cultura, prueba de fe, ejemplo vivo de la tradición. El misterio de la festa es sensibilidad. Sale del corazón para volver a entrar con más fuerza y sentimiento. Su naturaleza está llena de matices, su música repleta de emociones. Y su historia es la historia de un pueblo y de sus gentes. Mystère d'Espagne, présenté par l'Espagne, exemple unique d'un mystère médiéval représentant la mort, l'assomption et le couronnement de la Vierge à l'aide d'un dispositif scénique très élaboré qui comprend une scène horizontale terrestre en een Vertical. celeste scène. Antiële monsters, dit spectakel, heeft zich de 14, 5 14, 14, 15, 15, 15, 15, Fue el 18 de mayo de 2001 cuando el director general de la UNESCO, Koichiro Matsula, daba a conocer en la sede central de este organismo internacional en París la decisión del jurado internacional de proclamar a la Festa del Obra Maestra Universal. En su definición Matsula afirmaba que el misterio es un ejemplo único de un misterio medieval que representa la muerte, la ascensión y la coronación de la Virgen. misterio drama asuncionista se remonta, según algunas investigaciones, al siglo XIII, mientras que otras lo sitúan en la segunda mitad del siglo XV. Es la única representación teatral que continuó celebrándose dentro de un templo cristiano, tras conseguir una bula papal de Urbano VIII en 1632, después del concilio de Trento. A la Declaración de Patrimonio Mundial se une también su declaración como Monumento Histórico Nacional en 1931 y Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1965. Los textos literarios y musicales, así como las acotaciones escénicas que permiten la representación de la obra han conservado a lo largo de los siglos en unos manuscritos denominados consuetas. Aunque hay investigaciones que suponen la existencia de un primitivo consueta de 1609, la primera referencia concreta a estos libretos no aparece hasta 1625. El texto literario del Misteri dels está escrito íntegramente en valenciano, aunque con un salmo y algunos versos latinos y consta tan solo de 259 versos. El texto es bastante breve debido a la gran importancia que se concede a la parte musical y escénica, que relega a un segundo término la parte literaria. La complicación de algunos cantos con abundantes ornamentos musicales y el uso de una espectacular tramoya aérea hizo que se sacrificase parte de los versos para no alargar excesivamente la representación. Junto al Misterio de Elche, la UNESCO declaraba a otras 18 candidaturas como Patrimonio de la Humanidad en la modalidad de bienes orales e inmateriales. Por primera vez en la historia, se protegía con esta declaración bienes no materiales, como la ópera de Kung Fu en China o el Carnaval de Oruro en Bolivia. Una delegación ilicitana encabezada por el alcalde de Elche, Diego Maciá, recibía la noticia en París. Mientras, en Elche, el cielo se iluminaba con el estruendo de los cohetes y las iglesias se unían a la fiesta con el alegre tañer de sus campanas. La declaración del Misteri del Elche como Patrimonio de la Humanidad supuso para Elche todo un acontecimiento. El 18 de mayo de 2001, la Casa de la Festa se convirtió en un lugar de encuentro. Corrió el cava y las felicitaciones y la alegría inundaron todos los rincones de la ciudad. Por la noche, decenas de ilicitanos acudieron a la Basílica de Santa María y agradecieron la declaración en una improvisada procesión en la que la Virgen de la Asunción fue protagonista. El Ayuntamiento organizó una serie de celebraciones que se llevaron a cabo durante todo el fin de semana. Comenzaron con un acto institucional en el Lord del Chocolater, donde personalidades del mundo político, empresarial, económico y cultural de la comunidad valenciana se dieron cita para festejar esta nueva Declaración Universal actuaciones musicales como la del cantautor Juiciac llenaron hasta la bandera la Plaza del Congreso Eucarístico. Miles de ilicitanos siguieron con emoción el concierto que tuvo como colofón la actuación de los niños de la escolanía del Misteri. Juntos interpretaron el can de Enjorge. Pues Louis Jack puso el colofón final a ese fin de semana de júbilo y alegría y por aquel entonces era maestre de Capella y también de la Escolanía Manuel Ramos con 33 años, que estuvo al frente precisamente de la Casa de la Fiesta como maestre de Capella durante nueve años. Fue uno de los que vivió de forma especial la proclamación del misterio como patrimonio de la humanidad. Pues 20 años después lo tenemos aquí en los estudios de Televisión Radio Marca para recordar este acontecimiento. Manuel Ramos, bienvenido, gracias por venir. Gracias, sí, por, por acordarte de mí. Eh, sí, porque tú ya estás eh, incluido en la crónica histórica, formas parte de lo que ocurrió ese primer año eh, porque eh, no sé si te has arrepentido alguna vez de haber dimitido como mestre de capella nada más conseguir la declaración eh, como patrimonio de la humanidad. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Ya tenías 33 años. Claro, bueno, es, eh, fui quemando etapas, entonces después de casi nueve años y pico, casi diez años eh, al cargo de primero de organista suplente del antiguo director y luego nueve años de titular de la jornalía y de, y de y de la capilla del Mystery, pues pensé que había llegado una etapa pues, unido a una serie de diferencias con el patronato y para mí eran ideas innovadoras, porque yo era joven, trabajaba afuera, hacía cursos y quería luego implantar cosas interesantes en, y bueno, pues eh, llegó un momento en que dije, bueno, hasta aquí y cuando nos dieron el Patrimonio de la Humanidad dije, este es mi momento, eh, ya que de alguna forma eh, se puede conseguir mucho, mucho más, pero ya... Después de haber grabado con Radio Televisión Española, que grabé el, el disco que todavía sigue vigente... ¿Es este el que suena? El que suena, claro, claro. Sí. O sea, es el, el disco de Radio Televisión Española que, que, que, vamos, que pues, también forma parte de la historia. Pensé que había llegado ya a mi momento y bueno y, y, y empecé, emprendí otro, otro con la orquesta barroca valenciana, pues emprendí otro camino, pues un poco más profesional, porque el misterio al final no hay que olvidar que es del pueblo y es, y es amateur eh, eh, Bueno, luego lo veremos Conchi Álvarez en este reportaje del primer aniversario ha reflejado cómo, luego hablaremos de, de su dimisión más detenidamente, eh, Manolo pero en este reportaje creo que has recordado cómo viviste este acontecimiento porque tú no estuviste en París pero sí estuviste en la Casa de la Cesta ¿Todos esperabais? Claro, a las tres y media de la tarde el, esa proclamación Estábamos en comunicación con, con los representantes tanto del Ayuntamiento como del Patronato que estaban en París. Y entonces, bueno, de hecho yo llevaba varios días preparando bien el TDUM por si... Salía, había una posibilidad, eh, digamos, remota de que no pudiera salir, por alguna diferencia de última hora política o lo que fuera. Sin embargo, parece que, que todo se acercaba a que, a que nos lo iban a otorgar. Y por eso preparamos todos los actos, pues eso, con unos días de antelación y, y, y esperando expectantes en la casa de la festa que nos dieron la noticia. Y cómo cómo fue eh, tú, eh, Brindis eh, sí, se desató sí, pues, quién dio la noticia pues, Joaquín de... Serrano llamó sí, sí nos llamaron a la casa de la fiesta ya lo hemos conseguido tal, tal, tal". Me, pus, me pusieron al teléfono hablé con Joaquín hablé con el alcalde con Diego Macía que estaba super entregado en, en aquella en aquella en, en aquella experiencia tan maravillosa, hablé incluso con este, bueno, uno de, un, un funcionario del ayuntamiento que llevó el dossier. Enrique Pineda. Enrique Pineda. Que, que llevó el dossier. Que tenía muy, muy, muy buena relación con él uh -huh. en aquella época. Y, y bueno, fue así todo muy emocionante y, y además, pues eso, muy grande para, para el misteri y muy grande para el pueblo. Y recuerdas también este concierto el que hemos recogido del Candel en York con la escolanía claro, de Louis y que claro, tú tuviste que ensayar claro. cómo fueron los Ensayos con Yui Jack. Pues muy, muy, muy bien, porque Yui Jack se acordaba de mí cuando yo hacía la Virgen María. O sea, que imagínate que cuando me vio y, y se enteró que yo era el maestro de Capella, el director musical del Misteri, pues eh, recordaba como mi época infantil fue de muchos años, desde el 76 aproximadamente hasta el 80, fui siempre papel protagonista, pues prácticamente en las fotos de aquella época. Y en los vídeos, pequeños vídeos de aquella época, estoy en todas. Y entonces Louis Jack se acordaba de mí y dice es que estás igual. Me decía que era el mismo pelirrojo y entonces, bueno, pues trabajamos con él con mucha ilusión porque era un, un personaje importante y también para los niños de la escolaría el cantar con Louis Jack, que era un personaje famoso y además un gran compositor, pues nos gustó mucho la experiencia. Pues has comentado que te fuiste porque ya habías quemado una etapa, considerabas que habías alcanzado todo lo que pretendías, pero en aquel momento, en 2001, cuando presentaste tu dimisión, además de forma precipitada, porque había que eh, llevar a cabo las representaciones de, de agosto. Y creo que tu dimisión fue en julio. Sí, Dejaste pero, poco tiempo. No, no, el misterio estaba montado ya que el mismo día de mi dimisión nosotros hicimos un concierto escenificado en, en Valencia, en el, el, el patio literario de la Universidad de Letras de Valencia. Entonces el misterio estaba totalmente montado, tanto que, que creo que Don Ginés fue el que asumió sí, luego y, y no le costó demasiado el ponerlo en marcha, ya que estaba montado ya precisamente por, porque nos habíamos movido ese año muchos muchos conciertos y sobre todo el de el día mismo de mi dimisión actuamos en Valencia como concierto certificado con el misterio totalmente representado como se hacía entonces y de quién fue la idea de sacar el misterio eh? ...con esos conciertos escenificados... ...por distintas ciudades españolas... ...porque luego... Es anterior a mi época... ...yo quizá... Eh, ...una de mis, mi, de mis caballos de batalla siempre con el patronato... ...era que el misterio tenía que salir... ...porque yo salía, iba a Madrid, iba a Valencia... iba ...bueno, a Valencia, a Barcelona... Y en algunos sitios no se conocía el misterio, y yo decía, era la, la, la única posibilidad de que se conozca el misterio, ya que no se puede representar, pues que se hagan conciertos, y siempre estaba un poco luchando con los conciertos, ahora parece ser que se hacen muchos, y yo recuerdo, digo, mira, pues se está consiguiendo lo que tanto, por lo que tanto luché yo. Eh, claro, eh, había gente muy conservadora del misterio, porque cambiar el misterio supongo que será un gran gigante. Te cansaste, ¿no? Sí, era, de era una visión. Porque el, las declaraciones que dijiste, y las recogemos en la crónica, es que estabas desmotivado, que no te protegían lo suficiente. Eso se puede interpretar también. Pediste aumento de sueldo. Vamos a ver, eso fue una calumnia ah, de, las, de las que te suelen decir a. a, a ¿Cómo se dice? A, eh, bueno, una calumnia en la que justificaron la incompetencia de aquella época los que les tocaba, ¿no? porque realmente eh, yo estaba eh, en aquel momento yo lo hacía todo, escolanía, niños, capella, o sea, están, estaba en todos los saraos que, que tuvieran que ver con la música del misterio, estaba yo, o sea que mi trabajo estaba más que justificado. Eh, el, el tema es que hicieron una serie de cosas que no quiero entrar ahora, pero por ejemplo... No, faltas de respeto continuas. Era Manolito, Manolito. Había nacido en el Seno del misterio y siempre fui Manolito. No se valoraba la, la figura del mestre, ahora se valora la figura del mestre. Y, y, y, y, y se valora muy bien. Además, se ha convocado una plaza, eh, como, como debe ser y como debía ser entonces. Solo que en aquel momento yo era, eh, como te dice vulgarmente, chica para todo. Entonces, eh, pues eso, pensé que, que ya era, había terminado mi, mi etapa, pero vamos, eh, nombraron a un, a un suplente para mí que yo no, no le conocía que duró seis meses o sea, una serie de cosas eh, un poco feas de aquella época, pero que bueno, tampoco es importante recordarlas, ahora hay que recordar los buenos momentos. Sí, porque ¿qué aportación ha dejado usted al mystery Bueno, yo creo que muchas mm, por ejemplo eh, la primera vez que el mystery grabó con un sello importante como era RTV, como he dicho eh, luego la escolaría se, se, se consagró interpretando obras grandes, tipo Requiem de Mozart, magníficas de Bach, obras grandes. Se le dio importancia a la escolanía, que en aquella época era un poco eh, una pequeña escolanía que, que, los, que los sacerdotes que dirigían entonces eh, la, la utilizaban un poco para las cosas religiosas. Y, por ejemplo, una actuación en el Corral de Comedias de Almagro, el Festival Internacional de Teatro, eh, bueno y así tanto Se le olvida algo importante. La consolata en Turín, la consolata uh -huh. en Turín, una representación de capella, fuimos a Italia conciertos internacionales muy importantes. Esa, esa es mi aportación y, lo, y los nueve años. Pues se le olvida algo importante también y es que usted también contribuyó a esta declaración de como el patrimonio <risa> oral de la humanidad porque su concierto en la Unesco fue un éxito. Bueno, eso fue dos años antes de, de, del nombramiento oficial, eh, pero lógicamente fuimos a mostrar en vivo lo que era el misterio en un concierto certificado que los señores de la Unesco ya conocían presencialmente, Pero bueno, también fue muy emocionante y muy, y muy importante para mi carrera artística el haber dirigido mm -hmm. en París. Usted estuvo en la UNESCO en París claro, dos claro. años antes de la proclamación. ¿Pudo ya eh, conocer al presidente del, del jurado, que quien claro. fue Juan Goytisolo? Sí, ¿Y sí, qué sí. le dijo? ¿Usted estaba seguro que se iba a obtener la declaración en 2001? yo en aquellos momentos me hacían entrevistas como esta, claro. porque estaba un poco incluso estaba más de moda yo en aquella época mi figura como mestre que ahora eh, y yo decía que el misterio daba igual que lo nombraran patrimonio que no, porque para los ilicitanos nuestra festa ya era inmortal y, y se, seguiría transmitiéndose de generación en generación en mi caso yo lo llevo desde mis bisabuelos o sea que eran cantores de la festa y, y participaban en las tramoyas luego mi abuelo Manuel, que hacía el judío el judío de los más gafes eh, luego toda mi familia incorporada, porque mi abuelo no, tu no tuvo hijos, por lo tanto, pero mi hermana, mis primas siempre han participado en, en, toda, en, la, en el misterio O sea que vengo, yo mmm, creo que vengo con pedigrí. Mm -hmm. eh, Manuel Ramos, ¿qué siente cada vez que escucha esto? ...es el órgano de la coronación... Sí. ...¿qué siente cada vez que lo escucha? Bueno pues... ...pues mucha, mucha emoción... ...porque la coronación es el día grande... ...nuestro de todos los ciudadanos, y, ...y incluso en el disco de RTV El órgano, lo grabe, la versión de Oscar Splach con órgano lo grabé, a pesar de que en su origen el Gloria no, no tiene órgano. Mira. Pero yo pensé que el órgano todavía, cuando he escuchado ese acorde, he recordado, digo, fíjate, quieren eh, eliminarlo, porque musicológicamente a lo mejor no es de la época el, uh -huh. el, el hecho de que vaya con acompañamiento de órgano, sin embargo, resalza, re, resa, realza el, eh, el propio misterio, ¿no? ese órgano. Eh, pues, eh, Manuel Ramos, eh, estamos 20 años después de aquella proclamación del misterio y solo me queda preguntarle, ¿volverá algún día al misterio? Bueno. ahora que hay concurso público en las plazas de Mestre de Capella? Bueno, lo ha planteado? yo me he presentado, se ya se presentado. Lo, lo hice ya público, que, que me he presentado. Pues, eh, estamos esperando que nos digan algo, porque llevamos dos años con la pandemia y con dos años sin, sin mestre de capella titular y, y vamos, ya debería haberse resuelto, pero bueno, estamos esperando. Pues como hemos dicho, muchas gracias por el trabajo que realizó como mestre de capella durante esos nueve años previos a la declaración del de, eh, misterio como patrimonio de la humanidad y también como hemos dicho su dimisión ha quedado reflejada en esa crónica de aquel año porque las primeras representaciones del misterio como bien oral e material de la humanidad... ...tuvieron otro maestro de capilla distinto... ...fue don Ginés Román... ...ayudado por José Antonio eh, Román... ...quien eh, ha estado al frente prácticamente... ...durante todos estos años... ...y ahora Javier González... maestro de la Escolanía... ...director de la Escolanía... ...es el maestro suplente... ...y también espera que ese concurso público... ...se resuelva como otros candidatos... ...para obtener plaza definitiva... ...así que su entrevista... La terminamos con la crónica de aquel momento. Muchas gracias. Pese a los primeros temores, la fiesta volvió a entusiasmar, como lo ha hecho desde siempre, no solo entre los solicitanos que abarrotan la basílica, sino entre los muchos, algunos de ellos ilustres visitantes, que vienen cada agosto a ver la fiesta. La declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad puso de manifiesto el arraigo popular de este drama sacrolírico, más allá del sentimiento religioso. Y es que la Festa de Elche es la esencia del pueblo de Elche y de sus gentes. Una esencia que se desborda con la emoción. cuando las puertas del templo se abren y las notas del órgano se funden con el calor y el rumor de los abanicos y las toses. Cuando las primeras voces de los cantores inundan la basílica, los sentimientos afloran y no nos abandonan hasta que la coronación llega al cielo del misterio, hasta que comienza el ascenso Araceli con la imagen de la Virgen, hasta que una lluvia de oropel ...cae sobre los apóstoles el órgano, las campanas, los aplausos los vivas a la Virgen se producen. El misterio, la fiesta de Elche, ha concluido de momento. Cinco siglos nos separan del nacimiento de este drama asuncionista, el más antiguo que conoce la humanidad. Con la declaración del patrimonio, el futuro es esperanzador. Llegarán nuevas generaciones... Pasarán los años y los siglos y el misterio permanecerá como parte esencial de un pueblo que ha sabido y sabrá conservar y preservar sus tradiciones.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 La, la, la, la. ¿Sabías que en el nuevo supermercado Charter Consum te regalan 3 euros por tu primera compra? Descúbrelo en el supermercado Charter Consum, en las instalaciones de gasolineras Shell, en Elche parque Empresarial. ¿Qué?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 Vaya, bueno, aunque reconozco que hubo una vez ¿eh? Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites, así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEA León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Estrénalo por 250 euros al mes con My Renting. Entrada de 3.739,82 euros. Condiciones en seat Ven a tu concesionario SEA, en el sitio Revieja Vieja y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra.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 La Glorieta con Rosmaria Alonso. Pues siguiendo con el programa dedicado a esa conmemoración del 20 aniversario del misterio como patrimonio universal. Pues vamos nosotros a recordar a más protagonistas. Acabamos de hablar con Manuel Ramos, quien fue mestre de capella cuando se obtuvo este reconocimiento histórico. Y el ayuntamiento, ya saben que hoy se ha programado una serie de actividades, tanto el patronato como el ayuntamiento, con motivo del aniversario. Y se ha dedicado una de esas actividades para recordar a otro de los protagonistas, a Joaquín Serrano, quien fue presidente de la Junta Rectora en eh, ese momento, en 2001. En el aniversario en el que no podrá participar es este, porque falleció el pasado año. Pues meses después de entrevistarlo, en mayo de 2020, en este mismo programa La Glorieta, con motivo del 19 aniversario de la proclamación de la fiesta, este fue su último recuerdo de cómo lo vivió en París.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 Y, y participar eh, en vivo de, de, esa, de esa proclamación. ¿no? Pues estas fueron las declaraciones eh, que realizó el pasado año y hoy, 20 años después, hemos buceado en nuestros archivos y esta fue la entrevista que le realicé en París tras vivir el mayor acontecimiento histórico bajo su presidencia, la proclamación del misterio, como bien universal. Bien, Serrano. Eh, este, esta distinción internacional que ha logrado hoy el Misteri, ¿qué va a suponer? ¿Habrá cambios? Vamos a ver, si nos referimos a lo que es estrictamente la representación del Misteri, yo creo que no debe haber ningún cambio, al contrario, yo creo que esto nos ratifica más en, en la posición de entre comillas, inmovilismo, en el sentido de que, bueno, pues si durante cinco siglos el misterio se ha representado así, se ha representado los días que se ha representado, se ha representado en el sitio que se ha representado, y esto ha llevado a que el misterio sea considerado patrimonio de la humanidad, yo creo que de lógica seguir igual. Cambios en cuanto a todo lo que rodea al misterio, es decir, las actividades que pueda generar el misterio, Hombre, evidentemente el que sea patrimonio de la humanidad yo creo que abre una puerta tremenda que, bueno, que deberemos de ir asumiendo poco a poco asimilando poco a poco e ir pensando qué, qué probabilidades hay o qué posibilidades hay detrás de esto de momento evidentemente hay una ¿eh? que es que eh, el reconocimiento internacional que el ministerio ha tenido hoy pues bueno, es ya un punto de partida en cuanto a una difusión que yo creo que hasta ahora nadie había pensado en ella Señor Serrano, eh, al Palmeral siempre cuando se le declaró Patrimonio de la Humanidad siempre hemos esperado que recibirá más ayudas porque es una necesidad acuciante que reciba ayudas económicas de diversas administraciones para seguir manteniéndolo porque es muy caro. Al misterio le pasa otro tanto de lo mismo, ¿no? ¿Siempre están ustedes reivindicando una mayor aportación de las administraciones al Patronato? Bueno, yo creo que el Patronato, si algo no ha, te ha tenido eh, durante toda su existencia, es que reivindicativo no ha sido nunca. Eh, ha sido un ente creo que ha sido, eh, yo diría, inteligente en el sentido de que se ha sabido adaptar. El saberse adaptar siempre es, es una señal de inteligencia. Y se ha sabido adaptar a lo que tenía y a la disponibilidad que tenía económica o de cualquier otro tipo. Entonces, bueno, en esas circunstancias seguimos. Todos creemos que, que una nominación de Patrimonio de la Humanidad puede conllevar una, una cierta facilidad de posibles ingresos económicos, Pues por vías nuevas como pueden ser por instituciones a nivel de comunidad europea o, de, o, o, o incluso estatales que se sensibilizan en el sentido de que algo que, bueno, que hasta ahora no tenía un, una repercusión internacional pues a partir de ahora sí que la pueden tener. Bueno, si llegan bien y si no seguiremos eh, viviendo. Pues la Cesta del inició hace 20 años su recorrido como bien universal, siendo presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misterio Joaquín Serranovera, que tras su muerte deja un legado de humanidad y de trabajo en equipo. Veinte años después de la proclamación del misterio como patrimonio y a pesar de la pandemia que nos quitó las representaciones del pasado año, esta efeméride se ha querido celebrar hoy, hoy martes, con actos institucionales en Santa María y en el centro de congresos, porque ha sido otro punto de inflexión para la fiesta, como lo fue la Bula del Papa Urbano VIII en el siglo XVII o la Declaración del Misteri en el 31 de este del pasado siglo como Monumento Artístico Nacional. Pues para hablar de esos actos conmemorativos que están a punto de iniciarse, el primero será en la Plaza de Santa María, tenemos con nosotros al presidente de la Junta Rectora, Francisco Borja. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, señor tú y todos los oyentes de Radio Marca. Eh, ¿Qué actos se han preparado desde el Patronato y desde el Ayuntamiento? ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a recordar hoy lo que vivimos hace 20 años? Pues muy cerquita de Radio Marca, en la Puerta Mayor de la Iglesia, empezamos a las 10.40 con un acto institucional del Ayuntamiento y de la Junta Rectora por la que se celebran los actos conmemorativos del 20 aniversario de la declaración del Misteri de Elche como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Fue el día 18 de mayo del 2001, y bien tú has puesto a mi querido amigo Joaquín Serrano, en, que fue pues, el mejor presidente, se nos ha ido muy pronto, gran amigo mío, amigo de Acepello, del Elche Club de Fútbol, de la Junta del Misterio, amigo personal, mi médico, en definitiva. Joaquín lo es todo, se nos ha ido una gran persona, pero aquí, aquí es, tenemos su recuerdo, su gran obra. Y es a la proclamación del misterio de él como gran maestra de la humanidad. Veinte eh, años después vemos cómo ustedes van a rendir homenaje a Joaquín Serrano, un gran hombre, eh, y quien eh, estuvo al frente de la Junta Rectora del Patronato cuando se proclamó. Pero también hemos visto, antes que Joaquín Serrano, hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con quien fue mestre de capella, Manuel Ramos, eh, cuando se consiguió esa declaración. Se le ha perdonado ya a Manuel Ramos desde el patronato su dimisión, esa dimisión un mes antes de las representaciones, y se lo digo porque ya se le ha invitado a una de las actividades conmemorativas no faltaba más. Manuel Ramos estaba como mestre de capella en esa etapa, es porque lo estaba haciendo muy bien. En definitiva, ¿y quién soy yo? Para? Y, y la junta rectora, o el misterio, es decir, aquí nos perdonamos todos, no faltaba más. Es decir El perdón existe, es lo más grande que nos ha dado, nos ha legado Dios, es decir, el perdón continuo, el perdón continuo indica amor a todas las personas, no faltaba más. Pues esa proclamación vino, eh, señor Borja, y en estos 20 años lo primero que vimos fue una nueva ley que se actualizó pues todos los órganos e incluso la, la forma de funcionar el patronato y la Junta Rectora. Usted ahora está al frente de esa máquina que es la Casa de la Festa. ¿Esa ley está sirviendo? sí Mira, tengo en cuenta que yo también formaba parte de la Junta Rectora en la proclamación como obra maestra de la humanidad, estaba yo en la Junta Rectoral y era presidente del hecho de grupo, curiosamente también en estos días, es decir que estaba en estos dos temas aparte de las empresas. Pero claro, eh, yo veo que era necesario eh, a esta proclamación pues una ley. Y la ley pues, ha servido para respaldar, ni séculas ni por los siglos de los siglos, la obra maestra que tenemos. El hito más grande que se ha formalizado en este, que es el misterio, y creo yo que es la señal de identidad que nos identifica a todos. Es inmaterial. La material la tenemos en los palmerales, pero la inmaterial la tenemos en el ministerio. En consecuencia, hacía falta muchísimo la ley porque aseguraba la permanencia, tanto económica como la general. Y por ello se pusieron de acuerdo perfectamente tanto el, el, el Obispado de Orihuela Alicante, la Consellería, vamos, a la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. De y entre los tres, pues son tres instituciones que el Ministerio tiene claro su futuro. Pues nos alegra saber que esa ley funciona y, y era importante y una prioridad, pero... En la entrevista que hemos rescatado, que le hicimos a Joaquín Serrano en París, ese 18 de mayo, le preguntamos si esta proclamación iba a suponer un mayor, porque todo el mundo lo pensaba, un mayor respaldo económico por parte de las administraciones, ya que dejaba de ser patrimonio exclusivo nuestro para convertirse en patrimonio universal, con lo que valencianos, españoles, europeos deberían eh, implicarse en su financiación. Pero vemos que 20 años después... Solo hemos visto cómo Ayuntamiento y Generalitat están subiendo las aportaciones. Ayuntamiento 120.000 euros, creo recordar, y la Generalitat 58.000. Eh, el mayor eh, protector económico del misterio sigue siendo el Ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Por qué eh, en mi Diputación y Ministerio de Cultura han aumentado sus aportaciones? Eh, los números no, no los tienen todos ahí exactamente, es decir que el ayuntamiento es quien más apoya, y quien más respalda, pues porque es de los ilicitanos y el ayuntamiento es de todos los ilicitanos. Como lo, lo es, la misma ley lo refleja, la ley del misterio, lo primero que refleja es que el misterio es de todos los ilicitanos y todos los ilicitanos estamos unidos gracias al ayuntamiento. de ese. Pero tengo que decirte, ...que, paulatinamente, eh, el Ayuntamiento ha subido su asignación anual... ...con lo que le permiten los presupuestos, también la generalidad ...pero también la Diputación, la Diputación ya tenemos un fijo de mil euros... ...y además, pues, eh, le pedimos varias cosas y también nos asigna cantidades... ...y el INAE, que es una protección que tenemos también de fábula, ...y todas aquellas instituciones y empresarios y donantes... ...que hacen viable que el, el misterio de Health... Su curso con toda normalidad. Entonces, también ideamos, perdón, la idea de nombrar, porque lo refleja también la ley, el protector del. Sí, de, de eso le voy a preguntar ahora, en un segundo, porque claro. eh, que me queden claras las cifras. Entonces, hemos, ten, hemos recibido al Ministerio una mayor aportación de Diputación, Ministerio sí, de Cultura, claro, claro, Diputación claro. 50.000 en y 2000. De este año más. Otra, ...otras cantidades que se asignan sobre no, no, eh, eh, eh, temas eh, puntuales que se realizan en el Ministerio. O sea, Diputación 50.000 euros y el INAEM, eh, que es el organismo sí, autónomo 35, del Ministerio... 35.000 euros también. También ha subido un poco, un poco. Eso es. Eh, y también todas las instituciones, y todos los empresarios y vamos, ¿sí? el mundo de Elche se da cuenta de que el misterio es pues, eh, lo que mejor representa nuestra ciudad. En consecuencia, todo el mundo apoya cuando se le y, y cuánto, re, se le pide. ¿Cuánto recogen ustedes de esas aportaciones eh, altruistas que realiza el empresariado? sobre 80.000 euros. ¿80.000 euros? Esto, esto significa. Esto, sí, sí. esto ha ido en aumento desde la declaración del ministerio. Claro, Anca... lógica, lógicamente, pero pues, sí, Yo ya te he dicho que estaba en la, en la Comisión Económica, ¿no? Uh -huh. Y lo sé, es decir, que el pueblo del Che responde perfectamente a lo que sabe que tiene que responder. Y en eh, la campaña de mecenazgo, ¿cuánto dinero se han... O, usted ha contado los 80.000, ha, ha sumado la aportación sí, de empresarios hay, con mecenazgo. También, sí, vale. También, también. vale, bien, pues ya tenemos las cuentas más claras. 120.000 ayuntamientos, 58.000 generalidades, 50.000 diputación, 35.000 ministerio y 80.000 el pueblo de Elche, empresarios y eh, la campaña de mecenazgo. Y acaba usted de decir que... Mm, La ley permite eh, pues condecorar a la figura del protector. Supongo que es de, de las personas que aportan ese dinero ustedes por primera vez van a, a condecorar a alguien eh, implicado en, eh, en las aportaciones económicas para mantener el misterio de él, Porque hay que decir que el misterio es caro. Claro. Vale. Eh, poner voz y poner eh, eh, figuras, personas... Eh, eh, hombres y mujeres que lo han dado todo por la ciudad y que son aquellos que perteneciendo a la gran familia del Misteri como cantores, en la junta eh, ayudando en la iglesia, pues como tamoyistas, participa, participan también en la sanidad y como hemos tenido una pandemia tremenda en febrero marzo del año pasado y su actuación ha sido ejemplar hemos elegido no, hemos mirado las listas que tenemos de las personas que pertenecemos a la familia del Misterio y a esas 10 o 11 personas, no sé exactamente, porque hemos ido escrupulos, mirando en todos los sitios a ver si se nos desfiguraba alguna persona, o el jueves próximo vamos a hacer un acto en la Casa de la Cesta, por la cual vamos a entregar, a nombrarlos eh protectores de honor a esas a esas personas que no han dado cantidad de dinero pero han dado la vida, han, han dado todo lo que tenían y esos lógicamente serán protectores de honor del misterio de además de una figura ejemplar que lo, lo hemos comentado anteriormente que es a título póstumo en la figura de protector de honor de Joaquín Serrano Véa. Ah, a ver, eh, es que no lo he entendido muy bien. Entonces, ¿qué criterio es el que se ha seguido, aparte de Joaquín Serrano, sus aportaciones al Misteri? ¿Qué criterios han seguido ustedes para designar a esas 10 o 12 personas eh, como protectoras del Misteri? Simplemente que proponezcan a la familia del Misteri en su calidad de tramoyista, de cantor, de miembro de la Junta, ayudante en la Basílica de Santa María, en las representaciones, esas personas y que además sean sanitarios, pertenecen ah, al mundo ah, sanitario. Ahora. ahora no entendía la relación la de la conjunción pandemia. La de, de ambos aspectos hace que esas personas, para nosotros, para el Misteri, sean ejemplares. Pues estamos viendo que la conmemoración de este aniversario va más allá, no solo es el acto institucional de hoy, en el centro de congresos también habrá mesas en redondas, conferencias y demás, sino que también tendremos un acto en la Casa de la Cesta donde se va a condecorar a los protectores del Misteri, como usted ha señalado. Y del Misteri, Cabe preguntar qué va a pasar este año, eh, porque septiembre las fallas están intentando ya prepararlas para septiembre. Las hogueras acaban de decir que no, que no va a haber hogueras en junio. La vacunación va a buen ritmo. ¿Qué, qué, cua, ¿Para cuándo eh, estarán, se reunirán y decidirán qué, qué puede pasar con las representaciones de este año? Es decir, la pandemia, hay que vigilar muy mucho la pandemia para que se hagan las representaciones siempre con la máxima seguridad. Bien es cierto que también, como el factor de la vacunación va increciendo, pues yo creo que esto dará lugar a que este año finalmente se puedan realizar las representaciones pero siempre contando con la máxima seguridad. Si en agosto considera la Junta Rectora de que no es posible por la proximidad de las fechas, la realizaremos en lo que quede de año de este año. Es decir, tenemos posibilidades de realizarlo por decir hasta la última semana de diciembre. Pero vamos, nuestro, nuestra meta, nuestros ojos... Nos llevan a cuando hacemos las representaciones extraordinarias de los años pares, es decir, a las fechas de finales de octubre y primeros de noviembre. Esas serían las fechas que trasladaríamos si la Junta Rectora decide. A, eh, como máximo a mediados de junio realizarlas, o bien en agosto que por la proximidad de las fechas pues vemos que puede ser imposible a estas fechas que te indico de finales de octubre y de junio. Bien, por lo que dice, hay más uh, opciones, más posibilidades ¿sí? de que se represente en octubre que en agosto, ya veremos. Ahí pero al margen de la decisión que se tome, la calidad de las voces está garantizada porque tiene que ser muy duro para el maestro de Calpella, que por cierto eh, está de forma provisional, tiene que ser muy duro los ensayos de esta forma, con pandemia. Es duro, pero con, con amor y con agrado, Y todo el mundo quiere ensayar, al final, pues, por tema de internet, por tema eh, de nuevas tecnologías, Pues lógicamente se puede realizar hoy en día todo. Por consecuencia, pues eh, también se realizan prácticas físicas con las de, la debidas precauciones. Allí, como la Casa de la Festa, tiene varias, eh, varias habitaciones, varios habitáculos, y se pueden realizar ensayos físicos propiamente con no toda la, ca la capella junta, pero sí focalizar ensayos individuales y además el trabajo. <coughs> diario que se organiza para que desde sus casas transmitan al maestro de carpella y al equipo de, de, que enseña el canto pues eh, toda la información posible de cómo va la cosa pero en definitiva las voces están preparadas para Para cuando la Junta Rectora eh, decida designar las fechas de las representaciones. Y hay otro asunto pendiente, y con esto terminamos, eh, señor Borja, y es eh, la provisionalidad, como he citado antes, del mestre de Capella. ¿Para cuándo eh, podrá ser definitiva esta plaza? Bueno, ahora no, mismo, práctico, creo, no, lo está haciendo estupendamente, y estamos esperando la decisión de la Consellería de Hacienda y Consellería de Cultura para la forma correcta de decidir. Eh, la forma de designar el mestre de capilla como es novedoso como el, el, el misterio de Elche es algo peculiar no se da pues no figura perfectamente definido en, la, en las dos consellerías que te citaron en consecuencia pues están viendo la fórmula que es correcta para designar el mestre el, el, y ahí estamos Pues solo agradecerle el trabajo que realizan para proteger al misterio, que es algo nuestro, es sentimiento puro. Así quedó patente el 18 de mayo de 2001, cuando el jurado por unanimidad nos dijo que teníamos algo excepcional que debíamos cuidar. Muchas gracias, señor Borja. Muchas gracias, Radio Marca. 101.4, la radio de Elche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 Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros fuller, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con línea 6, reconocimiento de señales de tráfico, detector de patiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat tipo Cross. Lo tienes todo desde 15.900 euros, con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.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 Inmozon.com La forma más rápida y segura para vender tu casa. 101.4 Tele de Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros continuamos hablando del misterio. Y este programa lo hemos dedicado para conmemorar esta fecha, el. 18 de mayo de 2001. Y es que el mérito para conseguir ganar este reconocimiento de la UNESCO para el misterio fue del pueblo ilicitano por haber conservado durante siglos el drama asuncionista. Pero no hay que quitar mérito a un trabajo que fue fundamental, el trabajo de historiadores y técnicos del patronato, generalidad y del ayuntamiento del CG que se implicaron en la redacción de la candidatura para convencer al jurado y lo hicieron bien. En París estuvo el presidente de la Junta Rectora del Patronato, Joaquín Serrano, el alcalde Diego Maciá y la directora general de Patrimonio, Carmina Náñez. Hoy queremos recordar, junto al que fue alcalde de la ciudad, Diego Maciá, lo que vivimos hace 20 años y lo que ha supuesto para él este, este reconocimiento. Diego Maciá, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Agradecerle de nuevo que haya conseguido pues, esos dos patrimonios de la humanidad, el Palmeral y el Misteri. Pero hoy toca hablar de ese 18 de mayo de 2001. ¿Usted estaba seguro eh, cuando viajó a París que el jurado iba a otorgar al Misteri del Chile el primer patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, junto a las candidaturas que se presentaron aquel día? Bueno, estábamos convencidos de que presentábamos un bien cultural único, ¿no? una candidatura, un bien de valor universal. Y, por tanto, en ese sentido, pues digamos, digamos, eh sabiendo que la propuesta del Ministerio, aparte de que encajaba perfectamente en ese tipo de convocatorias, en esa nueva convocatoria, porque era la primera, era la primera ocasión en que la UNESCO eh, planteaba en aras de la preservación, el elaborar una lista de patrimonio oral y material de la humanidad, que el ministerio no era por aquello de ser el titano, pero que éramos conscientes de que era valedor de poder tener ese reconocimiento. Pero bueno, después vino la parte más personal, hasta el último momento, como podéis comprender, por una parte había mucha ilusión, pero también había cierto temor de que en cualquier momento pudiese, pues sobre todo porque pudiésemos defraudar Más que nada, la ilusión que sabíamos que había en toda la sociedad licitana, que era consciente, de, fundamentalmente por los medios de comunicación, que habían cubierto seguramente este tipo de, de procesos que habíamos iniciado unos años antes, pues el, el, el, el temor era poder defraudar, por cualquier motivo, esa ilusión de todos los licitantes y licitanas, en que un bien tan preciado para que nuestro legado cultural pues, no fuese reconocido en último momento, por cualquier motivo. Pero lo cierto es que, de alguna forma, en el proceso de, de elaboración de la candidatura, en ¿eh? todo el proceso que habíamos seguido ante la UNESCO, en ese sentido sirvió mucho la que teníamos seguido en el pues que era, razonablemente, eh, era lo más probable era que íbamos a tener ese reconocimiento por el valor del patrimonio que presentábamos y, por, bueno, y porque la verdad es que íbamos por parte de todos, de Generalitat, Ayuntamiento, Patronato, íbamos los de, bueno, el propio Ministerio. Llevamos eh, hechos los deberes. Eh, por, eh, usted acaba de decir que había mucha ilusión, evidentemente también había nervios por lo que podía ocurrir, porque al fin y al cabo esto estaba en manos de, de esas 18 o 19 personas que formaban parte del jurado, pero quien lo presidía era un escritor español, Juan Goytisolo que él ya declaró meses atrás, eh, antes de la declaración, que el misterio, la candidatura era excepcional, que era lo que buscaba. Y usted acaba de decir que encajaba precisamente el misteri. ¿Usted ya, eh, el presidente del jurado, se lo dijo antes? ¿Tenemos que agradecer a Goiti solo su pasión que puso eh, por el misterio Bueno, en la primera pregunta, si me lo había dicho, en absoluto. Es decir, lo que sí que es verdad... Eh, ...en ese proceso que tuvimos que, que... fuimos realizando... ...tanto con la candidatura del Palmeral... ...como con la candidatura del Ministerio... ...que fueron paralelas... ...porque de hecho pasaron, pasaron seis meses... ...de una a otra declaración... ...pues teníamos... ...digamos las impresiones... De los, eh, ...del personal de la UNESCO... ...teníamos las impresiones... Y, ...y sobre todo el apoyo... ...de la Embajada de España... ...en, en la UNESCO... Eh, ...y sobre todo que teníamos la valoración... ...de muchas personas... ...todos ellos implicados en el ámbito cultural... ...del valor y de la riqueza... De, ...tanto del palmeral en su momento... ...como después del de, eh, propio misterio, por supuesto... ...y en ese sentido... ...bueno, pues era bueno, efectivamente la, la... ...por otra parte había también un detalle... ...que a nosotros nos hacía... ...creo que lo comentaron en una ocasión... ...y es que cuando nosotros presentamos... El, el ...la propuesta... ...en el, el tiempo y forma... ...en la convocatoria que se hizo... Del patrimonio, de, la, ...de la lista oral de Patrimonio de la Humanidad... Eh, ...que terminaba el 31 de diciembre ya se nos pidió por parte de la UNESCO si podíamos utilizar eh, nuestro... porque además se tuvo que ampliar el plazo porque fue muy corto empezó en noviembre y terminó en diciembre nosotros lo que pasa es que estábamos ya éramos conocedores de que iba a salir en un momento determinado una una nueva lista de patrimonio de la humanidad no solo de natural o de, o de material y teníamos preparada en parte la... teníamos preparada un 90% la candidatura el, el expediente y de hecho eh, bueno se nos pidió eh, poder utilizar, bueno, primero nos dijeron que iban a ampliar la convocatoria porque sabían de muchos países que querían presentar sus bienes y no les había dado tiempo en prácticamente mes y medio a preparar el, el expediente y también porque no solo solicitarlo con un escrito sobre un bien que existía y con no una documentación, sino que había que hacer un expediente de protección eh, donde se analizasen los, digamos, eh, los riesgos que tenía ese bien patrimonial y un plan de acción donde planteásemos o se planteasen Las medidas a tomar por parte de las instituciones para protegerlo. Claro, eso muchos países no lo ha habido vida tiempo a realizarlo. Y a nosotros se nos pidió permiso por parte de los responsables de la UNESCO para entregar nuestro documento a otros países que, eh, para que sirviese como modelo. Hombre, eso ya era una, una garantía importante de que, de que aquello podía terminar bien. Pero hasta el último momento, hasta que no escuchas de boca del presidente del jurado El, la lista y el nombre, en este caso del misterio de él, pues la verdad es que no, no, no estás tranquilo. La verdad es que uno eso lo, lo puede suponer cualquiera, es decir, en, en, en, en, en, en cualquier momento puede surgir cualquier problema que sea el traste. Posiblemente temporalmente, pero que echaste las esperanzas de conseguirla cada propuesta. Claro, usted lo sabía cuando ocurrió lo del Palmeral y el Misterio, porque ustedes juntaron ambas eh, manifestaciones, el paisaje del Palmeral y la manifestación cultural del Misterio, y las juntaron como candidatura porque no existía una categoría como la que se creó en 2000 para el Misterio del al... Claro, y cuando y, nos, cuando y cómo nos dice que, que tenemos que separarlas porque el misterio bueno de hecho no venía por escrito pero ya de palabra cuando nos dice que las tenemos que separar por escrito o y presentar el palmeral eh, lo que nos dicen es que habíamos presentado dos candidaturas en una o sea, eran conscientes del valor patrimonial que tenía el propio misterio pero que efectivamente como tú has dicho no encajaba en ese evidentemente en esa propuesta Fue Un poco forzado, hay que reconocerlo. Pero bueno, lo que fue un contratiempo después se convirtió en una ventaja porque teníamos hecha ya la mitad de la propuesta del expediente y solo hubo que, bueno, y además con tiempo supimos esa información que yo comentaba, de que cuando nos dijeron que se iba a separar, nos adelantaron de que después tardó un año después de no ocurrir, pero bueno, llegó, ¿no? que iban a plantear una, una lista de patrimonio oral e inmaterial. Y, y, y tanto, en pocos meses tuvimos esos dos patrimonios de la humanidad, Diego, y usted era alcalde y usted eh, pues, eh, fijó la estrategia. Acaba de, de decir que en ese expediente ustedes eh, tenían que incluir un plan de acción para, con las medidas para proteger este bien. De... Eh, ¿Se ha cumplido algo del plan de acción? Pues yo creo, que sí. yo creo que en estos 20 años, bueno, por ejemplo, voy a poner ejemplos que son conocidos por todos. Una de las acciones que se planteaban era la redacción de una ley de protección del, de, del misterio. Y esa ley se aprobó en el año 2005, además por consenso de todos los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas. Había otro tipo de acciones eh, que, bueno, evidentemente, que tienen que ver con la investigación sobre el misterio, que tienen que ver con publicaciones, que tienen que ver con. Bueno, pues con toda una serie de aspectos que se han ido, en las que el patronato, los distintos patronatos, pues han ido trabajando, eh, bueno, el patronato, con ayuda del Ayuntamiento, de la Consejería, siempre en relación lo que es importante destacar, la cooperación que ha habido desde el principio, con la, la las instituciones volcándose por el misterio, y en este y el trabajo del patronato, por supuesto, pues han ido cumpliendo sobradamente... Aunque hay que tener en cuenta que esto es un plan vivo, es decir, un plan de acción no puede ser tampoco un documento estático, sino que hay que ir eh, incorporando nuevas, nuevas eh, propuestas y hay que ir, por supuesto, eh, actualizando en cada momento, pero se ha cumplido seguramente. Eh, me alegro porque una de las medidas también era proteger el templo, donde se representa el misterio y, Diego, hemos visto cómo la piedra se está desintegrando. Bien, yo no recuerdo, yo creo, supongo que eso sí que estaría entre las distintas medidas, que eran muchas, pero también había otra que tiene que ver también con cuestiones, bueno, concretas, puedo precisarlo. También es verdad que, que se, está, se está intentando que eso se resuelva, que está siendo muy complejo, pero, parece, uh -huh. pero bueno, realmente, lo no he dicho antes, creo que... Espero que se resuelva. Pues se tiene que seguir trabajando, sin duda alguna. Yo creo sí. que además, incluso, una celebración como esta, la de hoy tiene que servir no solo para bueno, como un día en el que uno pues conmemora algo casi de histórico sino que tiene que servir para renovar precisamente el compromiso de las instituciones en eh, preservar mmm, y proteger aquello que se han comprometido ante la Unesco a hacer y por tanto bueno pues que sirva también no solo un día festivo sino un día de renovar ese compromiso con el misterio por parte de las instituciones y también de las personas que tengan alguna responsabilidad sobre él. El, el, oyéndole en la explicación que ha dado, le pregunto: 20 años después, si tuviéramos que presentar el misterio a ser declarado patrimonio oral de la humanidad, tendríamos el mismo éxito. Bueno, el valor es fundamental, pero usted también ha dado como clave la cooperación entre las instituciones. Recordar simplemente que la institución de la Generalitat estaba en manos del Partido Popular y en 2001 el Ministerio de Cultura también, ¿no? Eh, eh, No había partidismo? ¿Se, desen se enterraron esos partidismos que ahora estamos viendo en 2001. Pues, eh, pues sí, realmente eh, eso es lo que he dicho. efectivamente tanto en el momento, o sea, tanto cuando se elabora la candidatura, cuando se elabora el expediente, con algún problema, evidentemente pueden haber algún problema, algunos puntos de vista distintos, hora en la pocas las cuestiones, pero secundario. ¿sale? En el tema fundamental había todos teníamos la idea clara de que se estaba trabajando por conseguir el Ministerio. Eh, de hecho, era la, la Generalitat la que presenta, la que por, por ley tiene que presentar en el, en el Ministerio, en el Consejo de Patrimonio Histórico, la candidatura, porque ahí se presentan las autonomías. la autonomía tiene que defender su candidatura. El Ayuntamiento no, no podía estar. ¿eh? Ahí tenemos que estar representado por la Generalitat. Por cierto, se, se presentó en el Consejo Nacional de Patrimonio eh, ¿En última instancia fue o no? ¿O se presentó en tiempo y forma? No sé. Hubo una convocatoria extraordinaria en Toledo. Sí, creo que fue en el mes de diciembre, porque sería el 15 de diciembre aproximadamente. Nosotros presentamos la candidatura el 28 de diciembre. Unos días antes, en UNESCO, en París, el 28 de diciembre. Apuraste, apuraste, apuraste, ¿no? hablando de memoria, quiero recordar que, claro, hubo que esperar a que se aprobase por el Consejo Nacional de Patrimonio. Entonces, la candidatura estaba hecha, pero había que aprobarla por parte del Consejo Nacional de Patrimonio, donde se reúnen las 17 comunidades autónomas con el Ministerio de Cultura y presentan una propuesta única por parte del de Estado miembro, en este caso, de España. Entonces, tenía, claro, tenemos que esperar a que esto se realizase. A partir de ella Nosotros tenemos que presentarla antes del 31 de diciembre. Se presentó, como digo, el 28 de diciembre. Bien, pues se presentó y eh, usted no acabó ahí su, su tarea como eh, alcalde de esta ciudad porque ya nos declaraba a los medios de comunicación que el siguiente paso era conseguir que la dama viniera a Elche y lo consiguió en 2006 a pesar del partidismo porque ahí sí que pudimos ver Que, que tuvo que cambiar el gobierno del Partido Popular por el gobierno socialista porque fue una promesa que realizó Zapatero en plena campaña electoral cuando vino a Elche y tuvo que cumplirla porque se la recordamos. Sí, efectivamente. Nosotros llevamos trabajando tiempo por esta cuestión porque entendíamos que no, no tiene no, ese planteamiento que hacía inicialmente el Ministerio de Cultura de que la dama no podía salir de Elche porque poco menos peligraba su seguridad. Bueno, primero que sabía que fundamental desde un punto de vista técnico, si eso era cierto o no. Y después, por supuesto, que, eh, bueno, pues que esto no era pasear una rama, una pieza de un valor incalculable por cualquier sitio. Era traerla Elche, traerla con motivo de la inauguración del Museo, del Museo de Historia de la ciudad. Y además, bueno, pues eh, creo que con aquella Exposición que hubo en toda la ciudad, en distintos ámbitos de la ciudad, pues de una forma muy digna desde el punto de vista cultural. Convencimos al Ministerio de que era, por decirlo de alguna forma, una propuesta seria, independientemente de que teníamos, por supuesto, el apoyo para presentar esa propuesta seria del presidente de gobierno y eso pues, bueno, pues fue importante. Pero en el fondo también lo que hubo fue una propuesta eh, rigurosa de que no íbamos a pasear la dama por la ciudad, sino que íbamos a tener. Eh, muy bien planteado cómo iba a ser esa presencia temporal lamentablemente temporal eso sí Lamentable. pero también era una forma de demostrar que la dama podía salir y podía volver con todas las medidas de seguridad y eso ya es un precedente y eso sí desde luego en ese momento, en ese momento se decía lo contrario Sí, eh, fue un precedente y además nos dejó un museo totalmente renovado. Aún queda por hacer y fue un 18 de mayo de 2006 cuando eh, ustedes inauguraron el museo y la Infanta Cristina entonces pudo visitar eh, la, la Dama de noche. Diego, del misterio, pero usted también fue más ambicioso. Creo recordar, y por eso quiero preguntárselo, que también cuando obtuvimos este reconocimiento por parte de la UNESCO, ¿Se llegó a preparar el dossier para que el Misteri fuera reconocido también como uno de los premios en el Princesa de Asturias? Bueno, esto no es una cuestión que viene de lejos. Hay una persona enamorada del Misteri que eh, puntualmente, de cuando en cuando, hace, pre, bueno, presenta eh, estos premios eh, el Misteri. Y, y en aquel momento, no es verdad que se, bueno, ya que se presentaba, consideramos que no podíamos dejar que eso fuese una iniciativa solo personal, y es verdad que se intentó ayudar, pero bueno, la verdad que no, eso fue, digamos, como consecuencia de que año a año se iba presionando el misterio casi casi sin conocerlo nosotros, lo cual también fue, era una cuestión un tanto eh, no frecuente, por no decirlo normal, pero bueno, que se agradece, no que haya una persona que tenga ese interés y que lo haga, pero bueno, lo cierto es que eso no, no prosperó, efectivamente ¿Pero tiene méritos suficientes el misterio como para ser de, eh, o conseguir un premio Princesa de Asturias a las artes escénicas o a la cultura? ¿Qué ¿Considera usted? Bueno, sin duda alguna. O sea, esa pregunta... <risa> No tengo, ...no tengo que preguntarle mucho la respuesta... Decir, ...sin duda alguna lo no se podría plantear... ...claro que sí. eh, ...son las diez eh, casi y cuarto... ...y sé que usted está invitado... ...como no... A, esta, eh, ...a los actos conmemorativos... ...y sobre todo al acto institucional... ...que comenzará a las diez y media aquí en Santa María... ...para recordar este, este aniversario... ...veinte años de la declaración... ...del misterio como patrimonio oral... e Inmaterial de la humanidad... ...así que le agradecemos que haya tenido tiempo... Para eh, poder atender esta llamada de Teleelch Elche Radio Marca. Diego Maciá, gracias por esa estrategia que consiguió llevar a cabo y además con éxito. Traer a la ciudad dos patrimonios de la humanidad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Elche Radio Marca, La radio de Elche.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 Y totes els será u dels municipis nes-nets de España. Elx Verde y Neta, ut elx, ajuntament 101.4, TeleELTS Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Bien, pues hemos llegado a las diez y cuarto de la mañana en el programa La Glorieta... ...que lo hemos dedicado hasta ahora a hablar de esa declaración del misterio ...como patrimonio oral y material de la humanidad... ...porque a partir de las once menos 20... ...el Ayuntamiento y el Patronato del Misterio comienzan las actividades conmemorativas... ...para recordar cómo vivió la ciudad y cómo festejó la ciudad este acontecimiento histórico... ...que ha sido un punto de inflexión, como decimos en las representaciones del Misteri... ...en la fiesta de hace 20 años que se consiguió que estrenó el Misteri... ...esa lista de categorías inmateriales y orales de la humanidad por parte de la UNESCO... ...y durante estos 20 años hemos visto cómo el alcalde Diego Macías... ...quien fue uno de los que estuvo al frente del de trabajo... En equipo que consiguió pues, esta declaración hemos eh, oído cómo se han realizado y se han avanzado en eh, las acciones, en las medidas que ya se pusieron y se incluyeron en esa candidatura para convencer al jurado de que teníamos algo excepcional y que íbamos a continuar. ...protegiéndolo con medidas de acción que se han cumplido... ...como la actualización de la ley del patronato del paneral... ...como la, el incremento de las aportaciones económicas... ...el presidente de la Junta Rectora... ...que también ha estado hoy en nuestro programa... ...Francisco Borja, también ha confirmado... ...cómo esas aportaciones han ido aumentando... ...y garantizando por tanto la financiación... ...y también hemos hablado hoy en este programa... ...con el que fue mestre de capella hasta 2001... Manuel Ramos. Y por supuesto que hemos recordado a quien fue en 2001 presidente de la Junta Rectora del Patronato, Joaquín Serrano, quien también se le va a recordar. El actual presidente de la Junta Rectora ha señalado que los actos institucionales, las conferencias, no terminan hoy martes, sino que continúan a lo largo de esta semana con entregas en la Casa de la Cesta ...de condecoraciones, por primera vez se va a declarar la figura del protector... ...que viene recogida en esa ley que se aprobó por unanimidad... ...en los costos valencianes el pasado, en 2005... ...y por primera vez se van a reconocer como protectores... ...a miembros de la Casa de la Cesta tramoyistas ...a quienes hacen posible que, día, que año tras año se represente... ...este drama asuncionista bien universal... Hemos dedicado, por tanto, esta hora y media a hablar de esta declaración y vamos a terminar el programa La Glorieta hablando de la, en la ronda de noticias de otros asuntos de actualidad y también acabaremos hablando de cómo festejó la Asociación de Moros y Cristianos el pasado fin de semana, pues eh, también el que hayan obtenido el reconocimiento autonómico de la Generalitat Valenciana como fiesta de interés turístico autonómico. Eso será sobre las diez y media y antes de la ronda de noticias también tenemos eh, que dar paso a la música. Y hoy vamos a recordar a una leyenda de la música italiana que acaba de fallecer a los 76 años de edad. A ver si lo recuerdan. Franco Battiato. Yo quiero verte danzar como los cingados del desierto, con candelabros encima, o oh, como los palineses en días de fiesta. Io quiero verte danza como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal, a ah, son de los cascabeles del katakami. Gira todo en torno a la estancia, mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia, mientras se danza. radio tirana transmite música balcánica Mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes En Irlanda del Norte, en verbenas de verano La gente anciana que baila a ritmo de siete I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 Son las 10 y 22 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias y además lo hacemos con Marga García después de varios días sin verte. ¿Cómo te he echado de menos, Marga? Muy buenos días. Muy buenos días, Ross. Sí, Eso ya, significa sí, que hay mucha actividad informativa. Sí, ya mucha actividad informativa desde primera hora de la mañana. Comenzamos esta ronda, pues eh, hoy es martes. y uh -huh. La habitual actualización de datos por parte de la Consellería de Sanidad. Y bueno, pues eh, seguimos teniendo buenas noticias. Ayer hablábamos de que ya no hay ingresados en los hospitales. Es una buenísima noticia después de muchos meses. Fíjate, te he quitado la sintonía para que se oiga ah, claramente. Que se oiga. Fíjate, no hay, no hay enfermos ingres. de COVID en los hospitales del CHE. HM. Llevamos meses deseando decir esto porque, hmm. bueno, o sea, han sido meses muy difíciles. Eh, ayer recordaba que a finales del mes de enero eran casi 450 las personas ingresadas tanto en planta como en UCI y decir que ya no hay ingresados, bueno, pues eso es lo mejor. Y además la tasa de incidencia que sigue bajando y actualmente son, está en 17 por cada 100.000 habitantes después de bueno, pues de esos 13 nuevos positivos entre el jueves y el domingo y además No hay que lamentar ningún fallecido, así que la cifra sigue estable ya desde hace días. Pues fíjate, se me había olvidado ya hablar de la pandemia porque hemos comenzado este programa hablando de la declaración del misterio como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Así que has hecho bien en venir a recordarlo y sobre todo a dar buenas noticias, porque también la vacunación, y sé que estuviste ayer... ¿Sí? En IFA la vacunación a los mayores de 50 años también ha comenzado y todo muy bien, muy buena organización. Sí, muy buena organización. Durante cuatro días estarán vacunando a los menores de 60 allí en IFA. Y bueno, a lo largo de esta semana la idea es alcanzar pues, prácticamente los 100.000 ilicitanos que al menos pues, han recibido ya la primera dosis con ese objetivo de afrontar esta temporada de verano con el 70% de la población vacunada. Pues yo no hago más que mirar el móvil porque estoy si incluida in, in, en la franja de los 50 años y todavía no me ha llegado no ni digo. un pues SMS. no, no tardará, mucho. No <ríe> Eso tardará espero. mucho. Eso espero, como también lo esperan muchos de los que tenemos más de 50 años. Marga, eh, el, el misterio hoy te marchas ahora a las diez y media empiezan las declaraciones pero el acto empieza a las diez y 40 aquí cerquita en la Plaza de Santa María. Nos lo ha dicho el señor Borja, el presidente de la Junta Rectora. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué actividades son las? Sí, que... aquí en la bueno, la puerta principal de la basílica será ese acto institucional muy reducido debido debido al covid. Bueno, pues ahora habrá una interpretación bueno de qué varios motetes del Misteri del, además de esas declaraciones de las autoridades y además también en el centro de Congresos habrá bueno un ciclo de conferencias para hablar bueno no solo del Misterio sino del patrimonio oral inmaterial. Eh, también bueno hablar de declaraciones de diferentes patrimonios de la Comunidad Valenciana, como el Tribunal de las Aguas, por ejemplo. Y, además, esta tarde también habrá la, una inauguración de una exposición fotográfica sobre el misterio. En la corredora. Así que un día marcado por, sí. eh, bueno, por este 20 aniversario uh -huh. de la declaración. Y de él también estará en esa mesa redonda eh, para hablar del papel de los medios de comunicación en esa, uh -huh. en esa declaración de cómo retransmitimos eh, pues, eh, el acontecimiento más importante que se vivió de los últimos años con eh, la declaración del misteri como bien universal. Luego vivimos otros, como la llegada de la Dama del Che, que también un que 18 también de mayo. Hoy hace 15 años de esa llegada de la Dama del Che, así que el 18 de mayo, bueno, pues es un día marcado, muy aquí marcado aquí en la ciudad, tanto por el misteri como por la Dama. Y además hoy es el día internacional de los museos, así que una fecha muy señalada. Y en el día internacional de los museos hay que recordar a la audiencia que hay que visitar los museos porque tienen para ustedes jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y talleres y otro tipo de actividades. Sí, aprovechar pues, un día como hoy pues, para visitar los museos que muchas veces bueno, la gente de aquí del Che pues, no, bueno, no sabemos lo que tenemos y no nos acercamos a ver esos museos que tenemos al alcance de la mano. Pues bien, estas son algunas de las previsiones, pero hay más. Bueno, más prácticamente hoy el día está centrado ah, en, el en misterio. la celebración de ese 20 aniversario, pero además habrá Una protesta del colectivo Margallón sobre la contrata de limpieza uh -huh. y además el alcalde preside una reunión de la red de transparencia de la Federación de Municipios y Provincias. Pues hay más asuntos aparte del misterio. Pues muchísimas gracias a Marga García por este avance de las noticias. A la una volvemos a escucharte aquí. A la una volvemos bueno, pues, eh, con esos datos eh, actualizados del COVID y, por supuesto, con todos los actos que se vayan celebrando a lo largo de esta mañana, nuestra página web y teles.es y esta noche en el tele. Y nosotros, como siempre, estaremos ahí Hasta para luego. contarlo. Hasta luego, Marga. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Ahora lo hacemos con la crónica deportiva con Paco Gómez. Cuéntanos, Paco. Hola, buenos días. Se vive con máxima intensidad de ilusión la semana más apasionante de la temporada en primera división. El Elche está a un partido de conseguir la permanencia, aunque no depende de sí mismo. Pero hizo lo más difícil, obrar el primer milagro, vencer frente al Cádiz... Y también unido a la derrota del Huesca Hace que los ilicitanos afronten esta última jornada Con la máxima ilusión Aunque conscientes de que no dependen de sí mismos Para que el Elche se mantenga en primera Deberá ganar al Atleti Y que el Huesca no lo haga frente al Valencia O empatar y que el Huesca pierda Y el Valladolid no gane al Atlético de Madrid Incluso perdiendo habría una posibilidad de Que pierda también el Huesca Que el Valladolid no gane Y que el Eibar consiga la victoria Con lo que se produciría Un triple empate que beneficiaría al Elche. Pero más allá de todo eso, el Elche lo que quiere es hacer los deberes y conseguir una victoria. Y luego esperar el pinchazo de los de Pacheta. Curiosidades y paradojas del destino. Pacheta contra Escriba. Escriba contra Pacheta. Los dos mejores entrenadores del siglo XXI del Elche Club de Fútbol frente a frente. La final que por cierto se adelanta. El Elche jugará frente al Athletic el sábado a partir de las seis. La liga ha modificado los horarios de los partidos trascendentales para esta. Esta calificación final y también destacar que los socios del Che tendrán preferencia para presenciar el partido ante el Athletic. En caso de que no completen el aforo de 5.000 espectadores en el plazo habilitado, el club informará de la operativa a seguir. Pero ya es una magnífica noticia que aunque sea en el último partido de la Liga, eh, tras esta mm, horrible pandemia, los aficionados puedan empezar de nuevo a asistir. Eh, Ale Martínez Valero, aunque sea, como digo, en esta finalísima, algo que escriba va a tener muy en cuenta. Como yo siempre he dicho, ¿no? la, la afición, nuestra afición es espectacular y, y ese partido no lo vamos a jugar solos. Y cuando digo solos no me refiero solo a, a los 5.000 que van a venir, me refiero a, a la ciudad. Los que sabemos cómo vive la ciudad. El sentimiento del de Elche, sabemos que la, la vamos a jugar todos juntos y bueno, como pues ya digo, dejarnos este equipo lo ha demostrado, siempre he dicho lo mismo, podíamos jugar mejor o peor, es verdad que los resultados no, no fueron los que todos esperábamos, pero es un equipo muy honrado, muy honesto y, y se ha visto, ¿no? el equipo se ha dejado todo y eso es lo, lo que tenemos garantizado el próximo domingo. ¿no? Si es con nuestra gente, tanto los 5.000 que puedan venir como con la ciudad entera detrás, pues evidentemente nos sentiremos más fuertes. Por cierto, dos datos estadísticos, uno bueno y uno malo. Es cierto que el Elche está en manos del Valencia, un Valencia que es el peor visitante de primera, evidentemente este es el dato malo, el conjunto che solo ha cosechado dos victorias lejos del, de Mestalla esta temporada, aunque con el empate al Elche le podría servir si gana. El dato bueno es que el Valencia es el peor invitado para salvarse en la última década, ha visto cómo ha jugado ante Tenerife Deportivo y el propio Huesca y los tres acabaron descendiendo en el partido frente a un Valencia que tampoco se jugaba nada. Hay, sin duda, para agarrarse a cualquier estadística. Hasta luego. Pues hasta luego, Paco. Gracias. Ya lo saben ustedes, está garantizada la tensión máxima en el último encuentro del Elche Club de Fútbol. Se juega la permanencia o el descenso. Nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias como siempre con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. El Tiempo. En Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai la vaquería del Gam de Elch y Picarinas.es Muy buen día. Ya hemos recuperado la normalidad. Con el viento de componente marítima se están registrando temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Durante esta madrugada, algún intervalo puntual de nubosidad, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han bajado hasta los 16 grados, mientras que en el sur del Camp de el, en Pedanías, como Matola, Derramador o Valverde, hemos alcanzado los 13 grados. ...hoy se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica... ...ambiente soleado, algo más de nubosidad de tipo bajo a primeras horas... ...por la tarde paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto... ...con el centro secundario de altas presiones sobre las Baleares... ...estará garantizando el viento de componente marítima... ...en calma tendiendo a flojo por la mañana de nordeste... ...y por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste... Hoy alcanzaremos temperaturas que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados, en el sur del Candel, en torno a los 25-26 grados. Mañana miércoles, mayor aporte de nubosidad, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 24 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 16 grados. Y en lo que resta de semana, jueves, viernes, sábado, ambiente soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y el viento de componente marítima seguirá frenando el ascenso de las temperaturas para el fin de semana no pasaremos de los 25 grados hasta luego. Tele Elche Radio 101.4 la radio de Elche. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 El Poble de Delch, Lamonting Goodview, al Yard del Series. Ahora, tú pods contribuir a la salvaguarda de la festa. Frente Protector. Entra en MysteryDelch.com -de Patronat del Mystery Delts. Hola Mundo. Somos Origen, el proyecto de sostenibilidad de la اليú.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 La Glorieta con Rosmaria Russo. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Son las 10 y 35 minutos y vamos a terminar hablando de nuestras fiestas. Hemos comenzado hablando de esa proclamación del misterio como patrimonio oral de la humanidad y vamos a terminar hablando de otro reconocimiento, concretamente el que ha obtenido Moros y Cristianos, que celebró el pasado fin de semana en el Centro de Congresos su reconocimiento autonómico conseguido el pasado mes de marzo por parte de la Generalitat, el, la declaración de fiesta de interés turística autonómica. Pues bien, para hablar de ese acto institucional tenemos con nosotros al presidente de este ente festero, Julián Fernández. Muy buenos días, enhorabuena, aunque ya el pasado marzo ustedes dieron a conocer esta declaración. Hola, buenos días. Sí, es cierto en marzo Tengo conocimiento de, la, de esta grata noticia, esta declaración de interés turístico autonómico, y el sábado pasado hicimos el acto institucional para dar a conocer esta noticia a las diferentes entidades, ayuntamientos y terceros y terceras que participan en la asociación. Bien, ¿en qué consistió el acto del centro de congresos? ¿Por qué el pasado sábado? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, nosotros eh, tuvimos conocimiento de esta... De esta información el día 8 de, de marzo, pero llegó, llegó al Ayuntamiento un escrito del secretario autonómico de turismo, Francisco Lomé, en donde notificaba al alcalde que las fiestas de Moros y Cristianas habían sido declaradas como de interés turístico autonómico. La verdad es que se, sí que estábamos esperando que llegase esa noticia, pero no, no teníamos la certeza de conocerla y el alcalde lo hizo forzadamente una de prensa para hacer esta comunicación y que toda la ciudadanía tuviera conocimiento de este gran acontecimiento. Ya acordamos con el alcalde de que en el momento que pudiéramos teníamos la ilusión de hacer un acto en donde estuviesen representados la sociedad mexicana y los festeros y festeras, porque al fin y al cabo es un reconocimiento a, a muchas personas que han trabajado por y para la fiesta y por ese motivo. Exacto, lo aplazamos para el pasado sábado en el Auditorio en del en el Centro de Congresos, donde pudimos, eh, digamos, eh, comunicar y, y festejar de alguna forma este reconocimiento que de verdad nos trae mucha ilusión, porque, bueno, a fin de una forma de decir eh, lo que hemos hecho durante 44 años, parece ser que se merece que el turismo en la comunidad Valenciana haya pues, entregado eh, como interés turístico autonómico. Y eso fue un poquito el acto. El acto fue un acto muy, muy sencillo, pero con mucha carga de, de sentimiento. Eh, hubo diferentes eh, exposiciones de festeros donde hablaban un poco de lo que era la fiesta de y Aires en sus diferentes ámbitos y actividades programadas, y la verdad es que fue un acto muy muy muy emotivo, todo ello evidentemente acompañado por música festera, como no podía ser de otra manera, y también con vídeos de la fiesta de moros y cristianos a lo largo de esos 44 años. Es decir, vídeos actuales y vídeos de los primeros años que hemos recuperado gracias al trabajo del archivo y que bueno, nos dio un poco la la visión de cómo ha evolucionado la fiesta desde el año 78 al, al 2019, que fue que último. Año. Por lo que este reconocimiento viene a ser un apoyo para esos 44 años de trabajo por parte de la Asociación de Moros y Cristianos. Dice que el acto fue emotivo, eso significa que tuvieron eh, palabras de agradecimiento para quienes hicieron posible, es evidente, todos los moros y cristianos, pero ¿Alguien en especial destacó por hacer posible este reconocimiento en la preparación de la documentación? A ver, nosotros realmente lo que hicimos sí que fue una, un acto donde la palabra gracias fue muy, muy utilizada en todas las ponencias y en todos los discursos, porque realmente, eh, aunque hay personas que han destacado porque han sido o bien presidente de la asociación, de las comparsa y tal, Yo creo que el reconocimiento es al festero, al festero y festera de a pie, que cada día, cada año se esfuerza por hacer las fiestas mejores y queríamos que realmente el homenajeado fuesen los festeros y, por supuesto, también los cargos que han ocupado los de diferentes años, las diferentes juntas directivas, los presidentes. Y después yo hice una pequeña palabra también al equipo de trabajo que había preparado el dossier, porque realmente. Hay eh, un, un, un trabajo de mucho estudio, de mucha investigación, de una buena documentación, que es lo que hizo que la Consejería del Turismo valorase que sí que realmente había una evolución y que realmente la fiesta se merecía este reconocimiento. Pues si ustedes se atrevieron a celebrar este reconocimiento el pasado sábado, ¿significa que se pueden atrever a realizar algunos actos de cara al mes de agosto? Bueno, ...haya o no haya representación del misterio? Bueno, realmente nosotros eh, tenemos una cosa muy clara... ...y es que las fiestas de los cristianos no pueden ser como las últimas de 2019... ...porque ya la Consejería de Sanidad ya nos ha dicho que el tema de hacer los desfiles... ...y actividades en la calle es, es prácticamente imposible... con lo cual ahora mismo nosotros no establecemos ninguna posibilidad de hacer una, un, un programa de actos... digamos Normalizado como en el 2019, pero sí que es cierto que nuestra asociación y nuestra junta directiva están trabajando para que el Moros y Cristianos tenga una visibilidad, como hemos hecho el año pasado, para que se vean los Moros Cristianos en la ciudad del Chef en diferentes ámbitos y en diferentes eh, momentos. Estamos trabajando con ello y, bueno, pues imagino que podremos hacer pues, lo que estamos haciendo: exposiciones, charlas algún tipo de actividad que a medida que pasen los meses podremos ampliar o no, dependiendo de las medidas sanitarias. Pero bueno, nuestra intención es hacer lo que se pueda, pero siempre procurando que, que vigilar la salud, que es lo más importante, y en el peor de los casos, pues especial que el año que viene, el 2022, tengamos ya unas fiestas normalizadas. ¿Se puede repetir algunas de las actividades del pasado año, en 2021? Acaba de decir que están bueno, trabajando, avanzado, que son charlas, sí, exposiciones… Sí, sí. Pero, ¿qué de hecho, puede... ya tenemos, hemos, bueno, hicimos una, hace, el mes pasado tenemos la donación de sangre, este mes de mayo, aparte del acto institucional, tenemos una exposición fotográfica en la sala masónica de la Calahorra, donde se ve una visión de la fiesta de bonos y cristianos, en concreto, con, también jugando con fotografías antiguas y fotografías modernas, realizadas por fotógrafos de él y de fuera con su visión particular de la fiesta, de hecho la la exposición es eh, la fiesta lista desde tu visor, para que cada fotógrafo nos enseñe un poco cómo llueve la fiesta de Buenos y Cristianos. Eh, está, se prevé que en breve fecha tengamos alguna exposición más, algún concierto de música. Estamos trabajando en una serie de proyectos para que esa visibilidad de Buenos y Cristianos pues, esté en la calle y la gente pueda participar. Con lo que eh, habrá moros y cristianos, en estos 44 años usted ha dicho que ha evolucionado muchísimo la fiesta de moros y cristianos, que ahora ya es de interés turístico eh, autonómico. Es un reconocimiento, ustedes van a ir a más, al, in, al interés turístico nacional y, y, y quizá al internacional, pero ¿qué tiene moros y cristianos que la pueda diferenciar del resto de fiestas de este tipo que se suceden por toda la Comunidad Valenciana? Yo creo, que, nuestra, yo creo que, que todas las ciencias de abuelos y cristianos tienen un, un, una, una, una idea común, porque a todos representan por lo mismo. ¿no? Yo creo que, es que lo bueno que tiene es el cuidado, el detalle de las puestas en escena de todos y cada uno de los actos. De hecho, lo hemos hablado con personas que vienen a vernos, vienen a vernos un año y vuelven al año siguiente porque saben que a a haber sorpresas, van a ver cosas diferentes van a disfrutar, no es lo mismo todos los años, siempre hay cosas novedosas, siempre hay mucho cuidado en la puesta en la calle, intentamos que sea un espectáculo permanente y cada día nos esforzamos en que todos los actos programados vayan subiendo de nivel, mejorando, participación, vestuario, selección musical, eh, todo, es decir, ese trabajo que no se ve tanto, lo podemos disfrutar un día determinado al cabo de, del año del mes de agosto, pero saliendo el año siguiente, ese mismo día, ese mismo alto va a ser bastante diferente al año anterior. Con lo cual, eso nos permite que la gente no se canse de ver los bonos de Elche, porque son, creo yo, un referente, y vale la pena visitar a Elche y empezar de buenos egriceros. Los visitantes no se cansan por ese esfuerzo, pero ustedes se cansan. Y sobre todo, no. pues, si, llevan, si llevan dos años... Eh, ya de pandemia. ¿Esto puede pasar factura? Eh, ¿Siguen pues, estando las mismas comparsas y filas que en 2019? Sí, sí, pues mira, la verdad es que yo estoy muy contento porque realmente eh, el número de socios se ha mantenido actualmente en, el, en la asociación, prácticamente en las posibles bajas y altos que ha habido es como un año normal. Es decir, no hemos notado la pandemia a nivel de socios, sí que es cierto que la gente quiere. Que, eh, que se hagan cosas, pero yo creo que con estas actividades que estamos realizando festeras, ya que no podemos hacer los desfiles tradicionales, pues la gente ve que la asociación está trabajando, que se mueve, que hacemos cosas donde la gente disfruta y estos dos años lo estamos llevando mucho mejor porque no son dos años en blanco, son dos años con actividades diferentes que de alguna forma los festeros también te lo agradecen, que sí que es cierto que lleva un esfuerzo detrás, evidentemente Pero bueno, lo importante es trabajar por y para la fiesta y por y para los festeros. Si Sanidad ha prohibido los desfiles de este año, supongo que eh, la reunión que, que tienen prevista mantener con el ayuntamiento y el resto de entidades festeras para ver qué va a pasar con las fiestas de agosto, eh, quizá no eh, se mantiene o, o realmente no vamos a seguir como el pasado año, con unas fiestas de agosto atípicas. Pues claro, nosotros, eh, como bien sabes, participamos en finales, en el momento que la contagiada de fiestas, su alcalde, nos cite para hacer esta reunión iremos gustosamente y bueno iremos siempre con la mano tendida para aquello que se pueda hacer, hacerlo y lo que no se pueda hacer, no hacerlo lo que fin que nosotros participamos en nuestras fiestas del che y somos una, una, un elemento más eh, asumiremos lo que toque ya te digo, estamos muy siempre pendientes de la Consejería de Sanidad y de las restricciones que pueda haberla Pero bueno, nos adaptaremos a lo que toque porque al fin y al cabo, como siempre decimos aquí, la salud es lo primero. Pues Julián, el 15 de marzo de 2021 ustedes han obtenido ese reconocimiento, eh, el autonómico, fiesta de interés turístico. Y hace 20 años el Mystery obtuvo el reconocimiento internacional, el primer sí, sí. patrimonio oral y material de la humanidad. ¿Qué puede decir Julián Fernández sobre eh, pues, esta, esta, ¿no? este aniversario el 18 de mayo? A ver, como licitano, yo me siento muy orgulloso de tener el misterio como cosa propia y que también es importante que, la, que las entidades reconozcan ¿no? a través de, o bien interés turístico, o en este caso, para el libro de la humanidad, una obra que es excelente, es única, donde desde hay un gran trabajo de, de muchísimas personas y yo creo que, como todo licitano, eh, una de nuestras banderas es decir que tenemos un misterio que es digno de ver que es un espectáculo y que realmente el Patrimonio de la Humanidad se lo merece, no ahora, de toda la vida, porque realmente es una gran obra de arte. Como hemos comenzado el programa hablando precisamente de ese día, del 18 de mayo, eh, además de su declaración, su valoración como presidente de la Asociación de Amoros y Cristianos, Julián, me gustaría saber cómo festejó usted eh, ese 18 de mayo de 2001 la proclamación, ¿dónde le pilló? Pues estaba Delete evidentemente, y estuve en el centro de la ciudad viendo los ojos artificiales y, y celebrando con bueno con mi familia y mis amigos esta, este emotivo homenaje que era hacer una cosa nuestra que va en nuestro ADN como es el misterio, ese reconocimiento, con lo cual pues súper orgullosos sí, y disfrutando con toda publicidad. Pues muchísimas gracias, Julián Fernández, eh, y enhorabuena por ese reconocimiento de Moros y Cristianos a esos 44 años de trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un reconocimiento para todos los festejos con un trabajo del día a día, año a año, que yo creo que se merece sobre ellos. Así que yo le doy la enhorabuena también a mis compañeros y a mis afiliados en Moros y Cristianos, que han lo que ha hecho posible este mes.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 de Alicante 205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 y antes de despedirnos vamos con la música que nos gusta la de Manuel Carrascola ese cantante que salió en la segunda edición de Operación Triunfo. me gusta tu desplante provocado me gusta tú me voy pero te llamo me gusta tu verdad más testarruda me gusta hacer la fiesta en tu cintura me gusta tu mirada firme y loca me gusta cuando de lejos me toca. me gusta tu si quieres ya no vuelvo me gusta como vivo en tu veneno me gusta tu actitud si vas a seguir me gusta estás tonta y tú le sigues me gusta tu cariño no te metas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 me gusta, yo lo sé, y tú lo sabes. Me gusta tu pelea con el mundo. Me gusta que de todo sea el tuyo. Y aunque por momentos te maldiga, sigue siendo el salvavidas de este doble corazón. Y por más que huyo no resulta, el veneno que esparces en mí me gusta. En me gusta ver como mis pasos te prefieren, me gusta perder cuando me gana tu sandía, me gusta tu gesto cuando estallas rebeldía, me gusta que me asaltes y te lleves todo, y quisiera ser la cruza tonta que disparé, tu pasión guardada la que no le diste a nadie, el tesoro incierto que te robo con la mirada, me gusta que me veas Pues acaba, estamos escuchando la canción de me gusta de Manuel Carrasco. Faltan cuatro minutos para llegar a las once y punto de la mañana y acaba de empezar ese acto institucional al aire libre que se está celebrando en la fachada principal de la Basílica de Santa María. Para recordar los veinte años desde que el Misteri del Nuestra Festa, nuestra esencia como pueblo, fue reconocida como bien universal, oral e inmaterial de la humanidad.